Martes de Columna Animal. ¿Cómo estás, Vero m a g l e n a n Hola, ¿sín? ¿cómo estás? Buenos días a vos, a todo el equipo Carmesero, a la audiencia. ¿Bien? ¿Muy bueno, bien ustedes? Muy bien, porque ha salido el sol. Ay, sí, salió el solcito. Hay que aprovecharlo. Tienes poca este, cosa. Al reparito, ¿no?、Claro. También, porque si no el viento. Así es. <risa> bueno,、eh, se nos viene n las Pascuas.、Sí. Y pensé en relacionar el tema. De el veganismo, el antiestesismo y la religión, la espiritualidad. Y la verdad es que te metes en una, ¿no? Cuando arrancas a buscar、eh, la concordancia entre una cosa y la otra. Así que una, la idea es hacer como una aproximación a ver si podemos relacionar una cuestión con la otra.、Eh, y lo primero que me, que me surge es que la alimentación basada en plantas tiene una relación directa con. La espiritualidad, ¿no? Porque si nos conectamos espiritualmente, respetuosamente, afectivamente incluso, <coughs> con todos los seres vivos, bueno, no queremos comerlos, queremos que vivan y que sean felices como todos los seres que sentimos y por ende queremos disfrutar de la vida.、El、estar vivo, sentir, hace que evitemos el sufrimiento y que busquemos el disfrute. Y eso es igual para todos los animales, humanos y no humanos. Por ende, Infringirle sufrimiento a otro ser vivo que siente, ya sea para quitarles la libertad, para a c i n a r l o s esclavizarlos, explotarlos o matarlos, eso atenta contra el camino hacia la espiritualidad. Y las religiones se presentan como un camino hacia la espiritualidad. Sin embargo, la religión cristán, cristiana, como la profesan en la actualidad, porque no siempre fue así, no sostiene el principio ético del respeto a otras vidas no humanas, salvo en Pascua, que ahí sí se impone esto de no comer carne en respeto al luto por、eh, la, el asesinato de, de Jesús, y sin embargo deja la cuestión de los peces como este, las víctimas para la celebración del acontecimiento de su resurrección. ¿Qué es la Pascua? <ríe> la fiesta de la Pascua de, viene del griego pasca y del hebreo pesa, que significa paso o pasar, y es la celebración más importante dentro del calendario litúrgico cristiano. Conmemora la pasión, la muerte, la resurrección de Jesús. Digamos que es el evento central de la fe cristiana, incluso mayor que la de su nacimiento, porque acá se celebra. Su trascendencia más allá de la muerte de su carne, ¿no? Se celebra la resurrección de la carne de, de Jesús. Porque no regresa como un espíritu, según el cristianismo, ¿no? Regresa como un cuerpo que come. Y de hecho, hay un pasaje bíblico que da cuenta de eso, Lucas 24, 30, 32, que él se sienta frente a los apóstoles y, y toma pan y lo bendice y lo come. Y entonces dice que ahí vieron que estaba vivo como un cuerpo y no como un espíritu, ¿no? Y bueno. El domingo de Pascua los cristianos celebran la resurrección de Jesucristo el tercer día después de su crucifixión. Y también marca el final de un periodo de penitencia de cuatro días, 40 días, perdón, que es la cuaresma. Y la Pascua es como una de las temporadas más importantes del cristianismo. Esperen que voy a toser, así me aclaro la voz. Ahí está mejor. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la alimentación? Y acá hay de todo.、Eh, al principio en el Génesis, Génesis 1, 29, 30, y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Bueno, o sea, habla de una alimentación. Pasada en plantas, la primera vez que Dios, supuestamente, se dirige a los seres humanos, lo que les dice que se pueden comer son las plantas, los árboles, las semillas, los frutos, etc. Y para reforzar eso, cuando habla sobre qué debe hacer una persona para llevar una vida libre de pecado, nos da diez pautas, que son los diez mandamientos, que es la ley dada por Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Que está en Éxodo 34 a 28, y uno de los 10 mandamientos que Dios envía a través de Moisés, en el que nos vamos a detener en esta columna, es el número 5, que dice: No matarás. Punto. No dice:、eh, Si es para comer, podés matar, pero el resto no, o matar, pero sin que sufra, o no matarás humanos, pero los animales sí, etcétera, etcétera. Dice: No matarás. Punto. Hay un montón de estudios puntuales sobre la controversia dentro del cristianismo al respecto del consumo de animales, y parece que hay un montón de, de bibliografía al respecto. Algunos indicativos que dicen que Jesús era vegetariano, que la única multiplicación que hizo fue de panes y no de peces, pero que una vez que Jesús dejó de estar y que la iglesia quedó en manos de Pablo, Pablo hizo que el cristianismo trascendiera más allá de los humildes y empezó a llevar el cristianismo a los más poderosos, a los que tenían cierto poder económico, que son justamente las personas que comían carne. ¿no? Los humildes eran vegetarianos, los poderosos eran carnistas, y Pablo parece que dijo: hay que ser flexibles, muchachos, con nuestras exigencias, y esto derivó en que el comer animales no impedía ser cristiano. Y bueno, así llegamos al día de hoy, siendo cristiano. s Yo no soy cristiana, pero ¿eh? Yo, digamos, ¿no? llega a la sociedad judío-cristiana como estructura, decís. A Pinitas te escucho, repetime, por favor. No, ¿sí? digo que te está s refiriendo a una sociedad occidental y judío-cristiana. Claro. No a las personas, porque la mayoría de las personas ni somos cristianas ni practicamos realmente nada de, lo, de ningún Pablo, ni Luca, ni Juan, ni Pedro. Ni nada. Por eso digo que la,、eh, la alimentación, sin,、eh, digamos, relacionada a las religiones, estuvo como en una época referido a esto de la alimentación, el vegetarianismo o el veganismo referido a la cuestión religiosa. Pero después hay una escisión de todo eso. Y de hecho, adoptar el veganismo no tiene absolutamente nada que ver con las religiones. Quedó como una cosa totalmente aparte. Es. El asumir una, un posicionamiento ético que nada tiene que ver con las religiones. Esta conexión de hablar de religión y de consumo o no de animales tiene que ver con relacionar、eh, este periodo que estamos viviendo, que nos acerca a las Pascuas, como para ver un poco cómo fue la historia en la que v i n o esta, esta cuestión, digamos, qué decía el cristianismo. A lo largo de su, de su trayectoria con respecto al consumo o no consumo. Y la verdad que nos encontramos con bibliografías que sostienen una cosa y que sostienen otra, ¿no? Entonces, en definitiva,、eh, lo más importante son, este, es el revisarnos para ver a qué conclusión llegamos respecto de cómo debemos alimentarnos y cómo creemos que es la mejor manera de alimentarse, ¿no?、Eh, porque, digamos, Eh, me parece que es importante、eh, sostener esto de que eh, eh, ser vegano puede ser cualquier persona y que no tiene nada que ver con una religión, no tiene nada que ver con la raza, ni con el sexo, ni con el género, ni con nada, digamos. Es, es otra cosa que pasa por, por otro lado. Pero bueno,、eh, el veganismo sigue experimentando un crecimiento muy importante, sobre todo en las últimas dos décadas. Hay mucho interés, este, está haciéndose, digamos,、eh, cada vez más espacio en las sociedades,、eh, y no solo como un movimiento de los derechos de los animales, sino como una de las mejores herramientas para la defensa del planeta, para la lucha contra el cambio climático. Una porción de tierra que alimenta a una persona que consume animales es la misma porción que alimenta a ocho personas que consumen. Eh, tengan una dieta basada en plantas. Y eso me parece que es una cifra para tenerla en cuenta, ¿no?、Eh, sobre todo si pensamos en, en cómo habitamos el planeta y de qué manera utilizamos la tierra y los alimentos que se nos da. Lo otro, respecto del cristianismo y el, el consumo o no animales, se los dejamos a las personas que profesan la religión. Para que indaguen en ese sentido y para que busquen este, si el camino hacia la espiritualidad viene de la mano o no del de consumo de la vida de otros seres que s i e n t a n Eso es todo. Hasta el martes que viene. Muchas gracias, i n Hasta luego.